En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una de las cosas que tiene el mundo y la época que nos ha tocado vivir es que los problemas complicados se resuelven con planteamientos complejos. Los viajes en el tiempo no existen, pero teóricamente son posibles. Sin embargo, hay una gran paradoja. Si viajamos atrás en el tiempo y eliminamos a la persona que va a causar un problema, ¿se cambia el futuro? Nos lo preguntamos. ¿Se cambia el futuro? Investigadores canadienses del Instituto Perímetro de Física Teórica ...ha resuelto el problema. En eso están de acuerdo todos los científicos que han analizado la tesis. Aseguran que la paradoja se ha resuelto... ...ya que en realidad se viaja a otra dimensión y a otro universo... ...y haga lo que se haga no tiene influencia en el futuro. Todos están de acuerdo. El resultado y la formulación ha sido aplaudida por cada uno de los especialistas. Es que esos son los especialistas, eh, personas que llegan a consensos... ...que nadie entiende, pero ellos son los que aparentemente saben... Comenzamos, esto es en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Saludos en de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa que comienza ahora mismo, que estará hasta las 4 de la madrugada. Motores en marcha, resfriado, a tope, arrancamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Toma nota los sábados en de una a 4 de la madrugada, las rosavientos en los domingos de una y media a cuatro de la madrugada y siempre con una etiqueta en Twitter, nuestro hashtag Almodilla rosavientos, Almodilla rosavientos pilota, está al frente de los mandos en la parte técnica, Miguel Jurado en la codirección, Silvia Casasola y en la redacción y producción, Javier Sevillano Y la figura de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, importante esta noche. Un personaje de mil enigmas, rico, misterioso, una incógnita con Torre, Judo Robbins. Vamos a hablar de su libro El Peregrino, La Suerte, también vamos a hablar. La teoría, los enigmas de la muerte, los enigmas de la fortuna, casualidades extraordinarias. En El Círculo Secreto, con Juan José Sánchez Oro, El Círculo Secreto, hablamos de la lotería y de la suerte. Más, más información en Mundo Bizarro nos vamos hasta donde se encuentra, que son reales que son reales las casas de Star Wars, en la película que se estrenó ayer, la enésima parte de Star Wars, en la guerra de las galaxias, se ha estrenado y se fundamentaron sus casas en un sitio real, un sitio absolutamente bizarro en el que estamos y sobre el que hablamos esta noche oh, no lo hacemos con Manuel Fernández también vamos a hablar del azúcar de los secretos del azúcar los secretos y los peligros en del azúcar y las maniobras de la industria para azucarar la vida, va a ser en la cara B, también vamos a hablar en Eureka Comado Martínez y señales del fin del mundo a pocas horas para Navidad, apenas dos días pero atención, no se van a celebrar este año ...porque estamos a tan solo 10 minutos de El Fin del Mundo del Apocalipsis... ...lo contamos con Javier Sevillano en Señales en del Fin del Mundo... ...y también esta noche por supuesto, el callejón con José Manuel Esquiva, Y por supuesto, espionaje con una historia verdaderamente espectacular... ...verdaderamente importante, tan importante... ...que dio origen a parte del siglo XX... ...va a ser en materia reservada con Fernando Rueda... ...Fernando, muy buenas... ...muy buenas, efectivamente ocurrió a finales del siglo XIX... ...el caso Dreyfus fue uno de los grandes escándalos de la historia... ...lo tenía todo... ...el germen del antisemitismo que años después traería líderes como Hitler... ...un servicio secreto manipulando pruebas a su antojo... ...personas íntegras como el actual Snowden... enfrentándose al sistema... ...jueces militares incapaces... ...de decidir al margen de la presión de sus jefes... ...acaban de estrenar una peli basada en el caso... ...se llama El Oficial y el Espía... ...y la, eh, la dirige el perseguido Polanski... ...que se identifica con el protagonista... ...en un rato... ...y por supuesto también esta noche... ...pistas, eh, datos eh, para poder identificar... ...al personaje oculto de esta noche... Vistas y datos eh, que nos presenta Silvia Casasola, muy buenas. Bueno, hola, queridos. Entonces, 10 minutos para el apocalipsis, mañana la lotería y el fin de semana que viene que tenemos ya una apoteosis de programa. Entonces, ¿qué que vamos a hacer? Por cierto, la lotería Monta Cero, importante, claro. a partir de las 8 de la madrugada. con Javier Ruiz Taboada, que va a estar eh, con nosotros. Y va a estar eh, también, por supuesto, Jaime Cantizano. Javier Ruiz Taboada y Jaime Cantizano al frente de la lotería en onda cero de la retransmisión de la lotería a partir de las 8 de la madrugada oh. perdón, bueno, las 8 de la madrugada para algunos es España pero, no, pero, pero de las 8 bueno, que eh, yo te voy a pedir un compromiso Bruno porque claro, si va a haber apocalipsis y encima nos va a tocar la lotería, nos tenemos que comprometer a que con los oyentes, los oyentes vamos a estar el fin de semana que viene, ¿no? sí, sí, sí, sí, bueno, por, por que pase. supuesto que va a estar, aunque ya nos veremos, toque onda rosas ventos, insistimos <ríe> y además una programación que Vamos a estar el sábado entre la una y las... El sábado las doce y media hasta Dos y las media cuatro. Hasta las cuatro. Doce y media hasta las cuatro. Y el domingo, atención, el domingo para la noche, atención, programa importantísimo. Larguísimo. Empezamos a la una eso es. hasta las cinco y media de la madrugada. Muy bien, eso te lo tienes aprendido. O sea que <risa> vamos... Eh, esos cinco y media de la madrugada para mí es de la tarde. Claro, bueno, y bueno, luego y luego nos vamos a por unos churritos. Claro. Bueno, pues como ya está aquí inminente el 2020, pues resulta que ya hay acontecimientos ¿eh? que se estaban programando, las agendas, y bueno, pues uno de ellos tiene que ver con una cita musical súper especial que va a tener cabida en España. ¿Y quién? Os voy a comentar, de los cantantes o grupos, que os voy a decir ahora mismo? Puede que aparezcan en el evento. Y aquí va la primera pista. México ha sido muy importante En su carrera. Opciones que os damos. ¿Mago de Oz? ¿Enrique Búmuri? ¿O Molotov? En rosa.vientos. Arrobaonda0.es si nos escribís al correo. O con almohadilla rosavientos si participáis en Twitter. Ya sabéis. Tenéis que decir... Cualquier que pensáis, o Mago Dios, o Enrique Mumbri, o Molotov, son los que participarán, a lo mejor uno, a lo mejor dos, o a lo mejor ninguno, en ese evento tan especial que va a tener lugar en 2020. Así que ya sabéis, venga, rápidamente a concursar. La una y nueve minutos eh, comenzamos en la rosa de los vientos. No sobre de los Vientos con Bruno Cardeñosa Materia Reservada 2.0 Acuso al General Mercier de ser cómplice de una de las mayores arbitrariedades del siglo. Acuso al general Villó de tener las pruebas de la inocencia de Drifus y de ver la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 Y que eh, alguna vez en este país eh, la gente que hace la tiene que pagar. Eso es. Fernando Roda, muchas gracias. Un abrazo, chao. Venga, adiós. Sin lugar a dudas, es el personaje más influyente y más importante de toda la historia.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 Pues como decía, sería... Jesús. Bueno, es que hay palomas eh, muy, muy sí, avanzadas, ¿eh? Sí, no, yo, yo el otro día me acordaba, por ejemplo, de, de yendo a, al otro lado mitológico de los dioses, que Zeus se convertía en cualquier animal para tener relaciones sexuales relaciones, ¿eh? con lo que es fuera, pues oye, a saber qué, quién era la paloma. Lo mismo tenemos ahí a un congénere de Zeus. <risas> pues lo que comentábamos sería Jesús de José o Jesús de Belén. Y lo conocemos como Jesús de Nazaret.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 Atención, que quedan menos de seis horas, casi seis horas para que comience aquí en Onda Cero la Lotería de Navidad con Javier Ruiz Taboada, que nos va a contar todo lo que está ocurriendo junto a Jaime Cantizano, todo lo que está ocurriendo en ese sorteo de Navidad, de la Lotería de Navidad. Como siempre, espectacular el seguimiento que aquí en Onda Cero os vamos a hacer de todo lo que está pasando. A las 8 de la madrugada a partir de las 8 de la mañana la Lotería Navidad en Onda Cero y estoy empeñado en que las 8 son de la madrugada pero bueno, ¿qué le voy a hacer? En esta hora de programa en la que además tenemos el Mundo Bizarro, nos vamos a donde se encuentran las casas, los edificios, el origen de la religión de las gracias. Así ayer se presentó una película, una nueva entrega de la película Star Wars. Bueno, pues hemos encontrado, se encuentran en Túnez, se encuentran en algunos sitios de Marrocos, esas casas, las casas que se han utilizado para el rodaje de la película. También vamos a tener el Círculo Secreto, los enigmas de la suerte, por supuesto, en esta noche previa a la Lotería de Navidad, el Círculo Secreto con Juan José Sánchez Oro. Y como no, nuevas pistas, nuevos datos para conocer al personaje oculto de esta noche. un personaje oculto a quien le gustaba mucho bueno, no Espera, ¿qué? Bueno, luego nos cuentas qué cita tienes a las 8 de la madrugada que no hace más que acordarte no, yo, de las 8 de la madrugada yo, yo ninguna, ninguna. pero claro, es que las 2 de la madrugada para mí no son las 2 de la madrugada son las 2 de la noche Y es eso, ¿no? Entonces, pues ¿Será? Aquí, las ocho, y como a todos los que estamos hasta ahora despiertos y trabajando y en vida, digamos, pues eh, las ocho es la Estamos maturada. activos con la adrenalina, claro. aquí, a flor de piel. Bueno, pues eso. Eso es lo que les pasa también a los personajes del concurso de, de esta noche. Bueno, recordamos que actuará en un evento musical muy importante en España y que México ha sido determinante en su carrera musical. Y aquí va la segunda pista. A ver si con esto ya os queda la cosa más clarita. Ah, Luis Miguel. Él. ¿El monstruo? Sí, sí. ¿Tú sabes que a Luis Miguel le llaman el monstruo? así ¿El de Lagones? No, le llaman ah. el monstruo porque es superlativo en la zona latina. Pero él aunque es de Puerto Rico, para todo el mundo es mexicano, vamos, hasta la medula. Yo pensaba que era mexicano, hasta ahora mismo. Pues no. Uh -huh. Bueno, sig sigamos. Bueno, el Pero caso es que sí. el, los padres eran españoles, o sea que ¿Ah, hay sí? una mezcla, una mezcla. Bueno, la segunda pista. No me líes. A ver, queridos oyentes... ¿Qué cantante o grupo puede ser si Elvis Presley fue uno de sus primeros iconos musicales? Por lo visto, vio a Elvis Presley y dijo, oh, yo quiero ser esto. Bueno, pues nada, damos las opciones Mago Dios, Enrique Bumbury o Molotov. En rosa.vientos, onda 0es o con almohadilla rosavientos nos tenéis que decir, quién de estos tres, o los grupos o el cantante es quien va a participar en este evento tan importante y México ha sido tan importante y Elvis Presley fue su, su icono quien acierte, todos los que acertéis uno de vosotros recibirá un detalle de la rosa de los vientos las dos y diez minutos os recordamos etiqueta, hashtag en el programa almodía Rosa Eventos continuamos la rosa de los vientos En onda cero. El círculo secreto. And, has been lost, and you fall to the ground. Y must find a way. 5 horas y 50 minutos espera eh, que comience aquí en Montacero la retransmisión de la Lotería de Navidad. Con Jaime Catizano, con Javier Ruiz Tabuada.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 No, ni, ni lo sé. Ni lo sé. <risa> yo es que no soy ambicioso. Claro, prefiero, claro. No, tú prefieres que te porta un rayo. <risa> <risa> El, la... Él es solo oso. Pero es sea, no, no, no, es. Solo, no es solo solo oso. Echar así especialmente. ¿eh? O sea, que un poco lo que va siendo un poco de la familia, algo claro. para intercambiar. pero Ahora cosa, le eh. preguntaré tú. ¿Cuánto tú, Bruno? Yo, cero. <risa> así no se puede ir. No te va a tocar, ¿eh? Lo sabes. Así y no se toca, puede ir. interesante. Mi, yo estoy seguro.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 Bueno, pero... Dame un poquito, dame un poquito claro, todo no, lo es que tienes que... Es que es lo que hay. Bueno, bueno, te invitamos yo que sea a, a, a gambas que dicen que, que están muy ricas. Así que esa sobre es la... todo con el cadmio. Esa es la historia. Juan <risa> José Círculo Secreto, muchas gracias. Nos vemos Nos vemos mañana. Esta mañana. La rosa de los vientos en onda cero.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 personaje oculto de esta noche, Silvia a ¿quién era? ¿Quién ah, ya y ¿quién será? Será, bueno, pues tanto para nuestros queridos Mago de Oz, que llenan estudios como para Molotov, pues México es vital. Y un espaldarazo definitivo a su carrera musical. Pero, ¿quién es el protagonista de esta noche? Me calaste hondo, y ahora me voy. Me duele Bueno, Enrique Búmbori uno de los cantantes con más personalidad del panorama musical español es nuestro protagonista después de probar con varios grupos triunfó, como recordaréis con el mítico Héroes del Silencio y cuando en 1996 decidió emprender su carrera en solitario pues eso le ha permitido experimentar con todo tipo de estilos musicales y ha seguido triunfando bueno, pues este año ...que está a punto de comenzar... ...2020... ...Bumburi... ...junto a Molotov... ...Andrés Calamaro... ...y muchísimos artistas... ...hasta completar 40... ...que creo que me decías que... que va a estar también Mon Lafarte, ...¿no?... ...me decía Bruno... ...bueno pues van a tener... ...una cita en el Festival... ...Iberoamericano... ...de Cultura Musical... ...cuyo nombre ya es muy reconocido... ...se llama Vive Latino... ...que se va a celebrar por primera vez... ...en Europa... ...y cuál es el sitio... Exacto. Bueno, es España, como hemos comentado. ¿Dónde se va a celebrar dicho festival? Pues nada más y nada menos que... que la capital del mundo. En Zaragoza. En Zaragoza, ahí donde la pilarica. Bueno, pues allí esa ciudad vio nacer a Enrique Bumburi en 1967. Con lo cual, Enriquito ya tiene 52 añazos. Bueno... El evento para todos los que queráis ir tomando nota para ir comprando ya entradas tendrá lugar el 11 y el 12 de septiembre de este año 2020. Así que ya no podéis decir que no os hemos informado con un montón de meses de tiempo. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Bueno, pues en Twitter participó Taniago. Taniago creo que sí, no, perdón, Taniag B, o sea, Taniag B, no Taniago, Taniag B, Taniag B 97. Así que ya sabes que tienes que enviarnos en rosa.vientos, 0.es, tu dirección, y te llegará el detalle del programa. Y ahora en Onda Cero nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, y después continuamos una hora más en la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos a tan solo dos días de la noche buena. Sin embargo, Javier Sevillano nos ha comentado que faltan 10 minutos para la siguiente extensión Nos documentará en señales el fin del mundo al final del programa de esta noche que acaba de entrar en su última hora, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Hace unos años se pusieron de moda estos estudios. Eh, con un poquito saliva, por ejemplo, se utilizaba para averiguar a través del ADN de una persona cuáles eran y quiénes eran nuestros ancestros. Y si pasa.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 Tians, le para la cara B, tiempo ahora para conocer los pros y los contras de un elemento, del azúcar. sacar tan lejos como una águila veloz. Respirar un futuro esplendor más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas no rendirse al opresor, caminar perdido sin temor, respirar y sacar la voz. Uh, la cara B uh, uh, uh, uh, uh. Todos los hombres, las mujeres y los niños eran obligados a consumir un tanto el año,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 del escribano. Momento histórico, momento importante, lo hemos comentado, desarrollado ampliamente la historia, la parte oficial, digamos, de esta película en materia reservada. Ahora vamos a hablar de la parte cinematográfica con José Manuel Escribano en su callejón. José Manuel, muy bueno ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? que es además el retorno de uno de los grandes a, a la gran pantalla, ¿no? Pues sí, nunca se ha ido pero Sí, es verdad sigue, sigue aquí con 86 años Roman Polanski nos trae su nueva, politica, su nueva película, El Oficial y el Espía Escuchamos un poquito de la película El Oficial y el Espía y después comentamos En nombre del pueblo francés el primer consejo de guerra del gobierno militar de París declara al denominado Dreyfus Alfred ¡Culpable de un delito de alta traición el castigo a Dreyfus muestra al mundo lo que hacemos con los traidores usted será el responsable del servicio de información mi coronel si Dreyfus es inocente debemos actuar rápido para salvar al ejército por el amor de Dios déjelo estar ellos mandan nosotros seguimos órdenes no quiero otro caso Dreyfus no es otro caso Dreyfus mi general es el mismo ¿Dónde está el expediente secreto de Dreyfus? Me encargaré personalmente. Interceptan mi correo. Como decíamos, la historia es tremenda. ¿Y la película, José Manuel? Pues sí, la película también es muy interesante. El oficial y el espía la ha dirigido, como decía, Roman Polanski. La producción es de Alain Goldman, Paolo del Broco y Luca Barbereski. El guión de Robert Harris, que ha escrito la novela de la que parte esta historia y del propio Roman Polanski. Y los protagonistas, John Diardén, Luis Garrel y Emmanuel Siñé. Bueno, mira, resulta que de los dos o tres o cuatro, quizá, estrenos más importantes de estas eh, Navidades, uno es este, la película de, Roman, de de Polanski, como decía, 86 años. El otro es Richard Jewel, lo último de Clint Eastwood, que tiene 89 años y todavía está en cartelera, recordemos, Días de lluvia en Nueva York, de Woody Allen, que es más jovencito, solo tiene 85. 260 años entre los tres, 260 años llenos de cine. La veteranía es un grado. ¿Y de qué categoría, además? Bueno, de, de Polanski, 86 años, como digo, pues no hay que explicar nada. Desde El cuchillo en el agua y Repulsión, la película que, que le puso en, en órbita, hasta hoy, pues 22 largometrajes, muchos de ellos magistrales, un Oscar por El pianista, la película de 2003 y centenares de premios. El último, el gran premio del jurado en el pasado festival de Venecia con esta película, el oficial y el espía. Esta película que lleva a la pantalla nuevamente el llamado caso Dreyfus, Dreyfus que dicen los franceses, pero bueno, diremos Dreyfus para no ponerlo muy pedantes. Bueno, hay casi una decena de títulos con este mismo argumento, pero ahora llega, hecho por Polanski, la historia del capitán judío-francés Alfred Dreyfus injustamente acusado y condenado por espionaje. En 1895, Dreyfus es juzgado, condenado, degradado, la ceremonia que acabamos de escuchar en el tráiler, y es la que empieza la película, y castigado a pasar el resto de su vida en la prisión de la Isla del Diablo, un peñasco perdido frente a la costa de la Guayana francesa. Esa misma secuencia nos deja ver también dos circunstancias capitales en el relato, el antisemitismo que se extiende por la población y la dureza y el corporativismo del ejército, algo que el coronel George Picard, recién nombrado jefe de información, sentirá también sobre sus espaldas cuando, al investigar la supuesta traición de Dreyfus, empieza a encontrar un sinfín de elementos que lo llevan en una dirección muy diferente, Bueno, tarda poco en dudar de la culpabilidad del condenado y un poco más en encontrar al verdadero culpable. Charles Ferdinand Esther, así, un oscuro oficial de provincias que llevaba años vendiendo secretos de Estado a los alemanes. Picard intenta entonces exonerar a Dreyfus, pero encuentra la más absoluta negativa entre sus superiores, incluido el ministro de Defensa. Y ante su insistencia, el propio Picard es perseguido, destituido y acusado también de desobediencia y de traición. Es entonces cuando Emile Sola, ya prestigioso escritor, se pone de su parte y lanza el famoso manifiesto Yo acuso. Yo accuse es el título original de la película, precisamente, ¿no? que provoca una conmoción nacional y desata una ola de antisemitismo feroz en toda Francia. La película de Polanski sigue paso a paso los acontecimientos históricos. El segundo juicio a Dreyfus, la nueva condena y por fin el indulto y más tarde, la caída del gobierno y el relevo en los cargos militares, lo que dará ocasión al último encuentro entre los dos protagonistas, Dreyfus y Picard, frente a frente, en una secuencia magistral que cierra la narración. El oficial y el espía pues, no contiene suspense, claro, pero Polansky recrea el suceso con tanta intención y de manera tan minuciosa, los juicios, la intervención de Sola, la actitud cerril de los militares, el entorno general que es imposible no apasionarse con el devenir de sus protagonistas. Y esa perfecta recreación, la magnífica actuación de sus intérpretes, encaja perfectamente en el tono elegido por Roman Polanski, académico y aparentemente objetivo y distanciado, lo que no esconde tampoco el evidente paralelismo que establece con su propia circunstancia personal, la de un hombre acusado y perseguido injustamente. Dreyfus lo fue, Polanski pues no lo sé, pero en este caso lo que a mí me importa más es su cine. La figura de Ponas, que es una de las figuras importantes en el mundo del cine, eh, tiene otras cosas, eh, pero cinematográficamente hablando es interesable y su historia lo dice. ¿eh? Efectivamente, por eso digo que, eh, bueno, no sé si es injustamente perseguido, al final hay algunos casos oscuros en su vida personal, ¿verdad? Pero lo que nos interesa aquí y más en este momento es su cine, un cine realmente espléndido, veintipico películas, como decía antes. Casi todas ellas importantes, alguna incluso importantísima, y esta última, el Oficial y El Caballero, yo creo que una película que desde el punto de vista histórico, pero también y por supuesto, desde el punto de vista cinematográfico, es una de las películas del año. Otra figura importantísima en el mundo del cine, cine español va a ser el protagonista en las noticias en la actualidad de esta noche. Vamos José Manuel de Gonzalo Suárez Hombre, Gonzalo Suárez Uno de los directores, productores Guionistas más importantes de este país eh, Bueno, como esto no es América Gonzalo Suárez, que también es un poquito mayor Pues está prácticamente retirado Pero no debería ser así, se le echa de menos De cualquier manera, va a ser medalla de oro de Ejeda, medalla de oro en los premios Forqué, que como ya hemos dicho se entregan el 11 de enero próximo. El premio, dice Ejeda, que destaca su talento innovador y adelantado a su tiempo, así como su consistente obra cinematográfica. Estoy completamente de acuerdo. Más de 25 títulos como director, como guionista, como productor, por ejemplo, Ditirambo, Aom. Barranda, Epílogo, Remando al Viento, Don Juan en los Infiernos, La Reina Anónima, El Detective y la Muerte, Mi Nombre es Sombra o El Portero. Películas, todas ellas realmente importantes dentro del cine español y del cine mundial. La verdad es que su carrera atesora reconocimientos en los festivales más importantes. Cannes, Berlín, Río de Janeiro, Moscú, Chicago, París y también San Sebastián, donde obtuvo La Concha de Plata como mejor director. Su carrera ha sido distinguida además en España con el Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro de Bellas Artes y en Francia ha sido nombrado Caballero de las Artes y las Letras. Un honor que muy pocos españoles, algunos de ellos, incluso tengo que decir con orgullo que amigo mío, pueden decir con satisfacción y con orgullo. Gonzalo Suárez, el protagonista de las noticias en la actualidad esta semana, El Callejón con José Manuel Esquivano un callejón que como siempre como todas las semanas se nos cuenta el día a día de cómo va la carrera al Oscar de Dolor y Gloria pues va estupendamente yo creo, porque acaba de pasar el primer corte, ha entrado ya entre las 10 preseleccionadas para el Oscar a la película de Hablando inglesa, ahora llaman ellos la película internacional vale, está muy bien, Pedro Almodóvar eso sí, va a competir Con las películas de Rusia, una gran mujer, una película realmente importante Polonia, Senegal, Macedonia, Hungría, Estonia y la República Checa Y luego las mayores enemigas Los Miserables, la película francesa de La Digide, Y Parásitos de Bon Joon ho que me parece a mí La película coreana que de momento es la favorita Dolor y Leo lo va a tener muy difícil Sobre todo porque Almodóvar ha sido ya premiado con el Oscar Y a Bon Joon ho sin embargo, se lo deben todavía Pero, sin embargo, la carrera está siendo estupenda. Un Oscar o dos eh, a los que es esta película. ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Porque, además, porque por Antonio un lado, el Y por otro, eh, Banderas. Banderas va a estar seguro, vamos, con toda seguridad entre los eh, actores nominados en, la, en, la, en, los, en, la, en el quinteto final para el Oscar. También lo tiene muy complicado, pero bueno, de momento pero ya ahí está premio y ahí, claro. está, ahí estamos. Y ahí está el cine español nuevamente entre las primeras categorías del cine mundial, del cine de los Oscars, que es pues, pues la ceremonia mundial, ya lo hemos dicho tantas veces ¿verdad? La semana pasada había mucho cine español en el Super 10 lo vamos a averiguar, si esta semana sigue la tendencia, vamos ya con la lista con el Super 10 ¿Qué sitúa en el puesto número 10 José Manuel? Pues una película española. Yo quedan un poquito menos, pero de todas maneras hay cine español. En el puesto 10 está, mientras dura la guerra, la película de Alejandro Amenábal con Carla Alejalde, con Eduardo Fernández, Santi Trego. 12 semanas en la lista. No sé cuánto más va a aguantar, pero sí sé que lleva 11 millones de euros de recaudación. Eso me parece que es importante. ¿Nueve? Puñales por la espalda, ha caído desde el puesto 4, es la gran caída de esta semana Porque la taquilla no le ha respondido La película de Ryan Johnson con Daniel Craig y nuestra Ana de armas que está espléndida en la película Tres semanas en la lista Puesto número 8 Frozen 2, la película de animación de Jennifer Lee y Chris Buck La nueva película, pues una segunda parte una continuación del primer Frozen Cuatro semanas en la lista En el puesto número 7 Pues otra película española La trinchera infinita Esta lleva siete semanas Ha caído un puestecito Pero aguanta muy bien La peli de Aitor Arregui John Garaño Y José Mari Goenaga Va a dar mucho que hablar En todos los premios Del cine español Eso seguro En el 6 Película de la semana Yumanji, Siguiente nivel O una especie de, también de segunda parte de la segunda parte de Jumanji. Esta la ha dirigido Jake Kasdan como el primer eh, Yumanji, Y las protagonistas vuelven a ser Dwayne Johnson, Karen Gillian, Jack Black. En fin, un poquito seguimos con la misma historia de antes. Puesto número 5... Pues tercera película española, Lo que arde, una película de Oliver Lachey, una película gallega. Estaba en el puesto 10 la semana pasada y ha subido en su segunda semana al 5, un auténtico subidón. La película es una auténtica belleza. En el 4... Bueno, aquí ya hay palabras mayores. El Joker de Todd Phillips, con Joaquín Phoenix, con Robert De Niro. 11 semanas en la lista y ha subido un puesto. En el puesto número 3... Parásitos, la película de la que hablamos hace momentito, una de las grandes favoritas para el Oscar, la película dirigida por el coreano del sur, Bong bon Joon-ho, ocho semanas en la lista. Puesto número dos. <risa> en el 2 está Día de Lluvia en Nueva York, una película preciosa de Woody Allen, que además me encanta decir que esta semana es súper 10. 10 semanas en la lista y mantiene la posición. Y en lo más alto, puesto número uno... Pues sigue esta película que yo siempre califico de enorme, porque es muy larga, tres horas y media, pero también porque es una grandísima película. El irlandés, la peli de Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Perci, cinco semanas en la lista, en todo lo más alto. ¿Y cómo le va? Se puede preguntar mucha gente, ¿cómo le va en esa apuesta en la gran pantalla, en el cine, el cine de siempre, pero también en Netflix? Bueno, se naturalmente... Puede ver ¿En el ordenador ya? ¿eh? Efectivamente, ya se puede ver en el ordenador, en la televisión de casa, a través de Netflix. Hombre, en la, en la pantalla grande no tiene una, tanta repercusión, digamos, de taquilla, porque se ha estrenado en muy poquitas salas. Esa es la política de, Next, de Netflix, ¿no? Y además me imagino que tampoco va a durar mucho en su exhibición pública. Pero bueno, pues queda la exhibición privada. Esa puede ser muy larga, muy larga. De todas formas, eh, tenemos que decirlo una vez más, eh, está estupendo y fantástica esa nueva forma de ver el cine, pero en pantalla grande cunde mucho, ¿eh? Naturalmente que sí, yo te puedo decir una cosa, he visto el irlandés en pantalla grande, en la sala cuando la distribuidora nos la enseñó a los críticos, y eh, estuve perfectamente cómodo las tres horas y media, porque la película tiene mucho interés a pesar de ser tan larga, en casa, tres horas y media delante de la tele, es muy difícil aguantar, viendo una película como esta o como cualquiera, Bruno. José Manuel Esquivano, El Callejón, mil gracias. A ti, Bruno, una abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Está en la calle el nuevo número de la revista Historia El tema de portada es Don Pelayo, el rey de la reconquista Pero en la revista Historia de España y El Mundo También hay un reportaje sobre el que hablamos esta noche Lo ha escrito Mado Martínez sobre las vestales Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches ¿Quiénes eran las vestales? Nos tenemos que remitir a la época de Roma Y eran algo así como las diosas de aquel mundo, ¿no? Del romano Y además la única clase sacerdotal femenina que había en la Antigua Roma, era una clase con más poder del que imaginamos, se habla poco de ellas, no hay así como ni, ni películas, ni muchos libros, ni, ni, ni, ni, ni parece que han cobrado mucho protagonismo, pero la verdad es que las Vestales eran las vírgenes encargadas de mantener viva la llama del fuego de Vesta, porque de él dependía también la suerte y el destino de la ciudad eterna, es decir, de Roma. Obviamente el protagonismo de Vesta en el antiguo mundo román eh, era total, porque el fuego era como el alma de Roma. Y además, si ese fuego se extinguía o le pasaba algo o no se cuidaba bien, era como una desgracia porque estaba totalmente vinculado a la suerte de la ciudad. Era, era realmente una equiparación absoluta. Y visto así, entendemos por qué el cuidado de la llama del templo Vestal se llevaba a cabo con tanto ceno y por qué era tan importante que las vestales asumieran sus responsabilidades rituales con tantísima pureza y dedicación de ellas dependía así de claro el buen curso de los acontecimientos de Roma el triunfo, la conquista, las buenas cosechas, el esplendor del imperio ¿no? y si una vestal fallaba en ese cuidado del fuego era una desgracia, era sufrir el peor de los castigos porque cualquier cosa, la hambruna, la epidemia, una derrota militar podía ser por culpa de la cólera de, de Vesta, era un poder impresionante el que contestaban y además eh, inspiraban tanta confianza porque eh, se las consideraba como tan firmes y tan inquebrantables en, en su quehacer y en esos muros del templo Vestal donde no podía entrar nadie, que los documentos importantes de la ciudad y los, los testamentos como el de Marco Antonio y Julio César se guardaban allí en el templo de estar y si un emperador como Cabio Augusto eh, quería tener un, un buen mandato sabía que tenía que hacerse amigo de ellas, ¿no? de hecho había algunos emperadores socialmente que... tenía mucho respeto, ¿no? Eh, parece sí, sí, que sí. lo que decían ellas Iba misa, un poco, paga la redundancia, ¿no?, en este caso. Si ellas tenían poder y lo sabían, de, por ejemplo, cuando Julio César fue señalado por Sila como enemigo del Estado, las mestales intercedieron por él, consiguieron su perdón, fíjate, mm -hmm. fíjate, el dictador no llevaba a cabo ninguna ceremonia sin ellas. Muchísimos senadores y emperadores, además, procuraban eso, llevarse bien con ellas... Porque tenerlas de su lado era garantizarse el favor de Vesta, pero también dar una imagen de pureza y tradición ante la ciudadanía. Y además llegaron a atribuírseles a, a poderes mágicos de toda índole. O sea que eran casi diosas... Andantes. Las Vestales es uno de los temas que se encuentra en la revista Historia este mes. Don Pelayo, el rey de la Reconquista es el tema de portada, pero Vestales es uno de los reportajes, uno de los temas que se encuentran en la revista este mes. Su autora, Madón Martínez Amado. Muchas gracias. Un abrazo. Señales del fin del mundo. Y faltan tan solo 10 minutos para que todo esto se vaya.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 Son los diez primeros minutos, ¿no? tener, eh, poder eh, tener prácticamente eh, informado a todo el mundo eh, en, en los diez primeros minutos que en ese espacio de tiempo va a haber un, uh, una, hay una amenaza um, evidente nuclear, ¿no? como no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un refugio nuclear.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 meterla en bolsas de plástico, sellarlas y eh, lavarte con, con eh, la cara y, y ducharte, bueno eh, eh, si todavía el agua no está contaminada, claro, claro, es que, claro yo, si no que... ha explotado todavía la cosa, y lavarte con agua y jabón y, y todo esto y bueno, ya si te sobra algún minutillo pues, <risa> son, eh, te puedes meter y, y, y, y las líneas no se han caído <risa> Ay, ¿no? todavía no se haga, han caído lo que si sí te puede ocurrirte claro, si te pilla en el colegio o en la escuela claro, o en el eh. instituto o algo así como puede pillarla a muchos niños o adolescentes japoneses pues lo, lo que les van a hacer a obligar es me, meterse debajo de las esas imágenes que hemos visto mucho sí, las además las metan, tienen... debajo de, de, de la mes del pupitre que tú desde aquí dices bueno y eso vale para algo bueno pues no sé si vale para eh, algo ellos tienen verdad, el protocolo es que no vale, también es protocolo. por los terremotos que, claro. que, que tienen muchas alarmas de terremotos sí, sí, y es, tienen la las construcciones también, de también de para, el, para los terremotos pero sobre todo claro esto está muy preparado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 industria inmobiliaria sí, sí, sí. <risa> que, que se dedica a fabricar estos refugios nucleares de, exactamente es mucho refugios, más frecuente y además sí, sí, sí. en sitios de aglomeraciones y demás, eh, hay, hay sus refugios nucleares preparados para esta situación a ver, Seriano, gracias mañana más, dentro de 10 minutos veremos eh, sí, sí, si, eh, estamos, si estamos yo, yo me pego aquí debajo Lo de la contamos, mesa. Eh, contaremos eh, ¿Qué se está haciendo y qué vamos a hacer? Eso es. Bueno, y a las 8 de la mañana, os recordamos aquí en Onda Cero, la Lotería de Navidad. El premio, la Lotería de Navidad. Nos podemos hacer ricos, aunque hay tantas probabilidades. Lo hemos contado hoy de que toque la Lotería de Navidad como de que hay el rayo. Bueno, esas son las cosas. Las Rosas Vientos vuelve mañana a una y media de la madrugada.